Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso y me he estremecido El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar Y recuerdo que un día fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos yo que nunca pensaba iba a Daniel Alexander Calderón Eres el cantando estrella y de besos diviendo escuchando y diciendo palabras que a la luna los haces subir me dolió al mirar los y nadie lo supo no me resigno el haberla perdido y me da celos mirar Hoy me enseña la vida que el amor nos castiga cuando no valoramos a ese ser que nos ama y al saber que nos ama, poco a poco...